At last the class of 1998 show, the situation tragedy Grand Alpha slick with soap, cliff with no hope The water gallery, the flooded gallery There's a girl who was good, but not sure, is desperate for her father's love, and the hand beneath the glove, is what she needs to hold There's a murderer at the matinee, there are dead men in the aisles. The patrons and the actors start if the show is true. Silent looks with the cues of last, the frozen of smiles. Like last 1998 show, the tods on, no one ever sings. The curfew-crossed line, the comedy divine. The bulging eyes of puppets, strolling by mystery. screen. There's fills and chills and colors on, Sing songs and surprises There's something new for everyone Besides your season today There's mischiefs of Muy buenas noches a toda la gente que tea esta noche, sintiendo Radio Cuca, Radio cucaracha, la Radio Libre de Uvieu. Eh, muy buenas noches a toda la gente que tea en este momento, sintonizando el 107.3 de la frecuencia modulada en el SOR reproductor. o bien a toda la gente que está en este momento sintiendo la nueva emisión digital a través del internet a través de nuestra página web www.radiojunkie.org si tú fueres uno ¿eh? uno de esos que que está haciendo de alguna de estas cosas que yo digo o incluso ¿eh? también puede ser que tú seas uno de esos que es lo que está haciendo ¿eh? y sintiendo un podcast que está agospiado en el archivo.org ¿eh? en internet también bueno pues ellas eh, cualquiera de esas ¿eh? tres tribus de personas ¿eh? Eh, recibe un saludo muy grande, un es muy buenas noches o buenos días, depende, porque qué sé yo, claro, si estás sintiendo un diferido, o, o estás sintiendo el podcast, o estás sintiendo un de los mares, eh, a lo mejor, y es de día, y a lo mejor, no tiene sentido ningún que te diga esto de buenas noches. Pero como aquí, en Asturias, en Ubeu, eh, en este barrio de Ciudad Naranco. y eh, de noche, eh, porque hay una, un pequeño periodo eh, del año en el que todavía a las 10 y, y de día, en, el a, en tama de día, eh, pero quitando ese momento, a lo mejor un mes, no creo que llega al mes, eh, lo que... lo que dura el, el tiempo que tuviera al día de youth a las a les diez de la noche eh, quitando su momento y de noche ¿eh? y como ciudad naranco no veo un esturión y de noche pues yo deseos buenas noches además les dicen deja de ser un bueno pues el, el entamo de la noche bueno otros dirán que no que eso eh, para los que para los que seguimos un poquillo en el, el horario de les pites ya sabéis que les pites ay, acuéstense muy pronto yo mira les dice para mí una hora eh, una hora bastante significativa ¿sí? porque bueno pues siempre consideré que llega el, el fin ¿Eh? el fin y el entamud, el fin del día, el día laboral o lo que fuere y el entamud de la noche, eso no quería decir que marchare para la cama ¿eh? que, ni que marcharé ni que marche, y hoy para la cama cuando son las 10 pero como que las 10 llegue la yende, eh, el tiempo en el que se puede trabajar y el tiempo que ya llegue eh, un, un preámbulo de, ¿eh? de, del sueño, de, del dormir o ver una peli, o un poco, pero pero no sé, si me dan las 10 como que ya ni me preocupo de hacer la cena, si no cené ya, ah, tengo que cenar no sé, un pan mollado en el leche, que ya es muy muy eso eh, yo una solución muy afalladizo, por ejemplo eh, o fruta o nueces o un yogur, pero ya no puedo cocinar, ya son las 10, ya no se cocina eh, ya son las 10, ya ya no se frega un plato, ya son las 10, no se falla absolutamente nada eh, más que más que ocio ocio pre preámbulo del sueño eh, pues un poquillo un, un poqueñín con el jueves para la noche ¿m? que es el día en el que se falla no desde casi ya ocho años lleva haciéndose a Nedonia a las 10 de la noche los jueves Eh, ya lo comenté de alguna vez, eh, y es muy difícil, ya vos y muchas veces, después de tanto tiempo, no repetirse, eh, porque no soy una persona tan original como para no repetirme, y dado que fuego yo solo este programa, pues, bueno, yo solo siempre no, a veces fuego lo acompañado, ¿eh? Pero lo normal es que lo haga solo y entonces es solo solo repetirse ya la cosa más normal del mundo. No vos pared, ¿eh? Pues alguna vez ya comenté eso de que el jueves de noche no solo para mí, sino también para mucha gente. Supone un poqueñín el, el preámbulo también de, de la fin de semana, del tiempo libre. ¿eh? Vosotros pues diréis, hombre menos si el viernes eh, todo eso trabaja y el sábado también trabaja mucha gente Bueno, y verdad, hay mucha gente que trabaja el sábado Hay ¿eh? mucha gente también que trabaja los domingos Bueno, hombre, eh, pero de todas maneras, el, la fin de semana y la fin de semana Yo los domingos no sé si trabajé de alguna vez, pero bueno, poques eh, Los sábados de alguna más, de hecho ahora mismo trabajé los sábados Pero bueno, pues tampoco... ¿Eh? tampoco pasa nada sigue siendo fin de semana también porque yo tengo un trabajo en el que bueno ¿eh? estoy estoy el trabajo de los sábados en el trabajo de los sábados estoy estoy a gusto préstame veo gente prestosa y damos un paseo y tal bueno sí sí págame por dar paseos visteis yo tengo trabajos muy raros a mí dírmelo perres por por dar paseos dírmelo perres por por limpiar piedras ya veis ya veis eh cabuñe cabuñe cada dos no agua yendo así, nada, eh, Así nada todo aunque trabajes, aunque trabajes el sábado, bueno, pues a lo mayor, también sentís este este pequeño preámbulo del fin de semana, mm, que ya el jueves, el jueves por la noche, paz que ya vas por dormir, pero mañana vas a levantar y va a ser viernes y el viernes y hay eh, como el, el, el plus, el bonus track, el no sé, ese día que ya date igual, date un poco igual todo, mm, darnos un poco igual todo porque al día siguiente ya no hay que trabajar no siendo que trabajes el sábado o yo trabajo el sábado ¿eh? tengo, tengo sensación de, de entambo de fin de semana el jueves por la noche así que como tengo esta sensación del ¿Eh? el tamu de, de fin de semana y decir de que va acabando la, la semana pues podría ser un momento a para repasar un poquitín las cosas guapes y las cosas feas que, que pasaron esta semana o en sin más las cosas eh, bueno pues significativas ¿eh? ni a lo mejor ni feas ni guapes pero pero sí significativas ¿eh? sí significativas bueno pues resulta que por ejemplo yo que sé que, que yo lo más guapo que me pasó esta semana hombre lo mejor, no deja de ser un un una actividad un juego ¿eh? que podéis también vosotros en ¿eh? vosotros vosotros hacer y a veces propongo hacer cosas ¿eh? Eh, visteis como aquella vez por ejemplo que os propuse lo de sentaigos para la calle en una calle un banco donde sea y, y mira a ver mira para la gente mire para la gente a ver que a ver qué yo lo que pasa eh a ver qué yo lo que veis a ver si os parece tan entretenido como me parece a mí ya pues bueno en algún programa <coughs> relaté esa afición de de que yo tengo de si vez en cuando que me da por por sentarme en un banco y mirar para la gente mirar para la gente que pasa y, y imaginar que bueno pues una, una cuestión sí imaginativa totalmente ¿Cuál puede ser la ...la vida de esas personas, que puede ser lo que... ¿eh? lo que está pasando por la su cabeza, como oye, como... ¿Mm? Últimamente, tenerlo un poco... ...un poco esquecido, y era una cosa que ya no hacía y... ...bueno, pues un día, me parece que fue en Xunetu... ...pues por contémoslo, porque estaba yo esperando... para pues, subir... para pues, subir a la radio, para pues, subir a la cuca... ...se senté en un banco, en un parque en el centro de la ciudad... ...el centro de Uvieu, y pasar a la gente, y... ...bueno, pues eso, dediquéme a... imaginarles esos vídeos ¿eh? y, y pasar muy bien, pasar muy bien si ese, ese pedacín de tiempo ¿eh? y también alguna vez bueno, os propuse eso de que miréis a ver cuál es el recuerdo más antiguo que tenéis eh? que tenéis en la cabeza, cuál es eh, esa primera acuerdanza ¿eh? De cuando la memoria, cuando la función memorística estaba haciendo los primeros ensayos y quedó grabada una cosa que no necesariamente lo mejor eh, y emocionalmente significativa, o igual sí, no lo sé, no lo sé, eh, o igual lo fue en el su momento, aunque ahora mismo eh, no recuerdes eso. Yo ya vos, cuando ya vos conté muchas veces, cuál el que yo pienso que es mi primer recuerdo. La, la cordanza eso de estar metido en una cama de de, eh, de la habitación en aquel pisín eh, en el que yo viví con los míos padres muy poco tiempo muy pocos muy pocos años eh, eh, como mucho yo qué sé hasta los cuatro años así y acuérdome me de, de esa ventana con con ese con ese ascensor subiendo y belyendo o el péndulo del ascensor subiendo y belyendo El, con, el péndulo no, el contrapeso, el contrapeso del ascensor y como estaba yo muerto risa, como me estaba prestando por la vida ¿eh? estar allí metido viendo aquello, estaba muerto risa eh, y una primera acordanza muy prestosa ¿eh? muy prestosa porque, bueno, pues llevo una acordanza de de felicidad plena ¿eh? una cosa que, bueno, pues que hay mucho tiempo que no siento y que De buena gana sentía otra vez, pero ya no sé, a lo mayor ya perdí esa, ca esa capacidad. Ya sabéis que con los años pierdense todas las capacidades. Una persona como yo, que opina, bueno, no hay una opinión, yo creo que hay un fecho y que eh, los que lo planteen de manera diferente, bueno, pues están un, en un equívoco. A lo mejor soy yo. pero bueno en este caso yo creo que no eh, refiero a la a la unidad de de eso que llamen mente y eso que llamen cuerpo ¿Mm? que para mí es todo lo mismo, la mente no dejen de ser las funciones mentales, eh, bueno, pues unas funciones más del organismo, ¿eh? ya sabéis, lo dejen muchas veces, entonces, bueno, pues eh, como tales, eh, al tiempo que el cuerpo va envejeciendo que el organismo, que el ente fisiológico va enviallando, ¿eh? y va perdiendo funcionalidad, pues bueno, pues pierdes la funcionalidad de lo mejor que le tienes que le muy despacito, pierdes la funcionalidad del equilibrio y tienes que calear con un bastón apoyándote en un bastón y eh, pierdes también funcionalidades de, de eso que ese grupo que de algunos llamen funciones mentales y que piensa que eh, totalmente distinto a las demás de curioso ¿no? eh, como también falen de, de funciones motores motóricas eh, y a lo mejor falen también de funciones sensoriales y esos no tienen no tienen aire ningún ¿Eh? ningún problema en considerarles parte de las funciones del, del cuerpo ¿eh? los huesos los oídos los pies vale sí valen para cosas diferentes pero son lo mismo pero luego hay los que piensen que ¿eh? esas funciones que agrupen como mentales no es estar en otro sitio son son otra cosa diferente yo pienso que esencialmente no son no son nada diferente eh, ...todo este rollo para decir que bueno... ...pues que a lo mejor lo que pasa... ...y que con los años... ...perdí también... Eh, ...bueno pues... ...perdí capacidad dentro de la función emocional... ¿eh? dentro de la... ...de la... mi capacidad precisamente para experimentar... Eh, ...emociones... ...pues a lo mejor perdí esa capacidad de... ...de experimentar esa profunda felicidad... ...que sentía... ...viendo el contrapeso del... del ascensor... ...subir y baixar... ¿eh? Para aquella, para aquella habitación para aquella ventana a lo peor bueno pero el chujoo que quería proponeros hoy ¿eh? que pues, jugaréis si queréis y si no no a ver qué va a esto yo propongo pues lo viste luego si queréis pues, oye pues ponéislo en práctica y si no no y tontería Bueno, pues el juego el, el que yo os digo esta noche eh, eh, y que bueno pues a lo mejor y un buen día pues después de toda la semana para este jueves de noche que al fin y al cabo bueno pues como que entama acaba la semana y entama bueno pues la fin de semana eh, a lo mejor y un momento falla pa, para para pensar un poquín qué fue lo que pasó en la semana. Eh, a me lo más guapo y pensar en las cosas más guapas que pasaron a lo largo de la, de la semana ¿no? pero bueno, tampoco no deja de estar bien eh, pensar también en las cosas más feas que pasaron Mientras la semana, hombre, siempre que eh, Puedes acordarte de las cosas feas, eh, sin que te dé un mal rollo, un beso, un tal, y, pues, porque pueden llegar a ser tan feas que valgan más ol, olvidales, ¿no? ¿Mm? que valgan más pasar de ellos, que valgan más de chales que hacías, puedes ser guapamente. Bueno, yo por fortuna, ¿eh? si bien la semana, bueno, pues tuvo cosas también bastante feas, bien ¿eh? feas. Eh, lleva una temporada bueno pues un, un tanto complicada también <coughs> oye tuvo tuvo esas cosas guapas por ejemplo no sé eh, cuál fue el momento en el que voy a voy nada más a ver tampoco voy a ponerme cosas guapas cosas feas así materiales ¿no? pues, Todo el día alcontré eh, un billete de 50 euros por la calle que es mentira ¿eh? no, no en un alcontré yo ningún billete de 50 euros por la calle pero bueno no sé Eh, yo estoy hablando más de cosas más más emocionales ver también puede ser una emoción importante La de, al contrario, el, el, el billete de 20 pavos Porque, hostia, o de y antes de 20 o de 50? Diría de 50, porque de 20 Bueno, de 20 igual ya también emocionantes si, Y si tienes un puto duro ¿eh? Y oye, pues <ríe> al contrario, 20 Ha sido golpe putar bien Bueno, y con 20 tiene bastante tiempo ¿eh? Con 20 pavos... oye pues los gastos de eh, que si comer que si tal que y si, vaya damos da mucho damos mucho bueno yo igual que lo que estaba diciendo yo que bah, que yo os propongo que yo mucho más guapo eh, pensar en cuestiones emocionales eh, que fue lo mejor emocionalmente y, y lo peor si quieres que, que que ocurrió mientras la semana yo lo que fue lo mayor tengo lo tengo lo bien claro ¿eh? Y bueno, ya os digo que incluso hubo cosas un bastante guapas esta, esta semana Pero yo creo que la mejor cosa fue que, bueno, pues eh, el sábado pasado fue el domingo No, el domingo pasado, eh, tuve, bueno, pues pidieronme que, que para echar un gavito a una gente que la... que le ha hecho muy a menudo a una, una determinada asociación, pues que, que acompañaron unos, unos niños pequeños eh, que, marchaban, que marchaban de. bueno pues una especie de, de campamento urbano y tal, bueno pues una, una cosa de esas. y viven para pa un sitio a 400 kilómetros de aquí entonces bueno pues decime que si que si podía eh, yo acompañar al vehículo que iba en tu eh, llevarlos a, a 200 kilómetros de aquí donde los cogía otro vehículo que venía de allá para volver y llevarlos para allá por pa sitio y bueno pues eh, aunque me da un poco de, de gavana, ¿eh? Siempre me da a ponerme a decirme a hacer las cosas, siempre me cuesta. Aunque siguiendo ese principio mío de eh, no me arrepiento más que de lo que no falgo, eh, eh, que se complementa con ese otro principio de falto los días, de aquí, que te dé a miedo. Eh, que yo, para arriba, eh, eso de que, que te dé a miedo traduzo a algo que te dé a pereza, eh, que te dé palo, que te dé la vara, a hacer. porque cosas que te dan miedo, joder, pues yo que sé, a mí dame miedo, pues yo que sé, que me puede dar miedo? Pues meter la mano en, en, en la boca de una serpiente, que aquí les es que hay por aquí, les más grandes, no te cabe la mano, ni, ni mucho menos, cobrar un deu, que va, ni siquiera te cabe el deu dentro de, de la boca de una de una víbora, que son pequeñines, bueno, que sé yo, pues... Pero bueno entendéisme ¿no? o qué sé yo o, o dame mío, que me podría dar miedo que me dejen con un perro de presa en... eh, porque al final los perros, esos que llaman perros peligrosos, que sean peligrosos de verdad y muy pocos, la mayoría no, no son no son muy peligrosos. Bueno, lo que sea. ya pero joder que yo para pa no tener que tal solo en eso de fue todos los días de aquí que te dé la pereza. ¿Eh? que te da galvana que te dé a la vara ¿eh? bueno pues yo como muchas veces no respeto esos esos principios pues costumo un poco decidirme a, a hacer este, ¿eh? este este acompañamiento pero bueno eh, por supuesto al final <risa> decidióme siempre y al final disfruto siempre y péstame pues, la de dios ¿eh? aquellos nenines y aqu aquellos neninos Eh, ...pequeñacos, eh, ...de seis, siete, ocho años... ...y contándome lo bien que te pasado... Y, ...y preguntándome... ...¿cuál es tu color favorito?... Y, ...y no, pues el mío, a mí me gusta mucho el, el verde... ...y el mío, pa, hacía tal cosa... ...y el la mío ha de no sé qué... ...y no sé si me entendéis... ¿eh? ...un ratín, ratín que fue muy pequeño... ...porque en, en esos... 200 kilómetros... no le echamos no echamos dos horas eh? y, y en esos dos horas pasélo pasélo realmente bien pasélo realmente bien eh, sentíme muy bien haciéndolo y y dio me pena porque bueno el día que vuelven eh, que también venda de alguien para acompañarlos ese día yo no puedo ir y y dame buena pena porque la verdad que fue una fue una cosa prestosa fue una cosa prestosa hombre después complementóse Eh, con bueno pues con una circunstancia magna que me entró otra vez la duda de si tengo hasta de algún punto un, un, una cierta eh, invisibilidad no sé invisibilidad e inaudibilidad no sé si lo he comentado alguna vez esto que me suele pasar a mí de que bueno pues partiendo de que yo en principio a ver soy una persona que A la despacio ¿eh? aunque aquí lo mejor me saliera un poqueñín déxeme, bueno pero ya sabéis que no hay exactamente la incon miserable el mismo que el otro que está que por, por semana ¿eh? son un par de personas muy parecidas lo mejor o bueno o muy diferentes en muchas cosas también es verdad ¿eh? bueno pero no tienen no tienen del todo del todo que ver no son iguales Bueno, pues el, el otro, ¿eh? el, el otro yo que el otro yo que vive en este en este organismo Mientras la semana, bueno, pues ya lo mejor eh, bueno, pues Fala, fala más despacio que yo, fala más líquido que yo Oye, eh, que conste que a lo mejor falas falo al mismo volumen que ya lo que pasa que como la anedónico miserable nada más existe detrás de unos micrófonos y el volumen no en el, el volumen en el que yo falo y el volumen en el que eh, en el que digo yo, yo qué sé si subo todos estos cosos más para arriba pues pues siénteseme más más alto eh vistes acoplo a casi que coplo todo y si lo y si lo pongo así más normal pues ya sueno más pasino más normal y si lo pongo así pues casi no se me siente veis Esto me, me estaba refiriendo, ¿no? Eh, el anadónico miserable en no un ye que fala en voz más más alta ¿eh? Eh, que el otro, Y que fala a través de unos micrófonos. Más rápido, lo mejor sí, ¿eh? a lo mejor sí que fue lo más rápido. Y, y lo que lo que está más claro que el agua, ye que el anadónico miserable, y mucho más he echado para adelante que el otro. Sí, sí, el otro ye ha un pequeñín. ¿eh? Para bien, si quieres, ¿eh? un poco cada vez parecemos más ¿eh? a lo mejor hay estos casi ocho años ya que ¿eh? que existe en Estonia ...que queremos... ...a lo mejor más... ...más diferentes... ...pero ahora ya... cada vez ...yo creo que... ...en ¿eh? algunas cosas... pasemos a más... ...o a temporales... ...a temporales... ...a temporales... ...porque bueno... ...pues... Eh, ...si bien ahora... ...el anedónico miserable... ...que soy yo... ...soy más o menos igual... ...siempre... ...pues el otro... tiene más... ¿tien más? ¿tien más, inestable, eh? ¿tien? ¿tien ...más inestable... ...y un ser más inestable... ...y bueno... ...lo dicho... ...eh... ...alfar no, despacio... ¿eh? O sea, una persona que... Eh, mira, yo soy muy curioso, porque yo eso no, no fui consciente de que puede ser que los demás tienen por una persona muy muy tranquila, muy sosegado, ¿eh? Y yo nunca fui consciente de eso, hasta que uno empezó un, un día a y yo, bueno, echaba unos y tal, imitarme... como como yo qué sé pues uno ahí toparado casi en trance ¿eh? y yo echaba unas risa pero pensaba que estaba exagerando. pero después hacía más la embasina no no a no, no desacelere y y eso sí y eso sí nada ¿eh? neónico en fin qué vamos a qué vamos a hacer ¿eh? no el otro el otro el otro y, y asesina. entonces bueno pues yo creo que cierta Hay cierta característica de, de, de invisibilidad, ¿eh? estamos hablando de visión, pero quiero decir de de no sé cómo explicarlo, de, de, de imperceptibilidad por todos los sentidos. Pues a lo mejor sí que sí que la tengo. Y ese día, teniendo en cuenta que viene cuando yo los neninos ya marchaban, ya seguían camino de ¿eh? camino del su destino, y yo volvía para atrás con el nada más con el conductor. <risa> y... y eh. Bueno, pues medicionando el camino. Eh, bueno, va, no sé, que ya no llega la primera vez que me pasa, eh, pasarme muchas veces. Y entonces soy junto a las veces que casi en grupo de cosas y la gente sigue a lo suyo como si no me sintieran. Y lo de cuando se fae círculos de, bueno, pues están un grupo de gente y faen un círculo para hablar de lo que sea y yo un mal círculo. Y normalmente, normalmente, ¿eh? sí, normalmente, y además en un porcentaje grande de, de ocasiones, sucede que la gente, bueno, pues normal, no tan estáticos. Se mueven, pero se mueven rápidamente, de manera que formen un círculo en el que yo quedo fuera. ¿eh? Entonces, a lo mejor vuelvo a meterme y vuelven a, a formar ese mismo círculo y yo vuelvo a quedar fuera. Y una cosa, y una cosa muy curiosa, ¿eh? No, no, no me resulta molesto, ¿eh? eso llega a lo mejor más con tu vida. Pero me resulta raro, me resulta raro y y no sé hasta qué punto tendré yo esa capacidad de imperceptibilidad. Eso llega si que es lo mejor, lo más guapo que me, que me pasó en la semana, ¿eh? Lo de. lo de estar con, con los nenos y ver la, la su ilusión. Claro, y eso lo mejor, no llegaron todavía al deterioro de, de la función emocional. Claro, los niños, acordemos cualquiera, de niños seguro que llorabais mucho. Y ahora, pues bueno, de adultos hay gente más llorona y siente menos. ¿eh? Pero seguro que nadie llora tanto como cuando yo era niño. Y, por desgracia, yo creo que tampoco reímos tanto ahora como cuando éramos niños, ¿no? Esa, esa capacidad de, de reír, ¿eh? Esa capacidad... ¿Cuánto tiempo fue que no vos reís ¿eh? Eh, hasta que vos, vos duelan las ¿eh? Les mandíbulas? ¿eh? ¿Cuánto tiempo fue que no vos reís hasta que vos falta el aire? ¿eh? Y es difícil, ¿no? ...y es difícil, y es difícil... ...y es prestoso, pues hazte eso ...yo no sé la verdad cuánto tiempo hay que no, que no me río... Eh? ...con esa intensidad... ...que no disfruto con esa intensidad... ...fue mucho tiempo... ...fue mucho tiempo y ya pues digo, ni me acuerdo... ...ni me acuerdo... ...tengo lo paso bien, ¿no? Mm. Habitualmente, de, de, de vez en cuando, pues... ...paso bien y me echo unas risas... ...eh... eh ...pero risas de, de estar intensos como para acabar... ¿eh? ...con dolores, en, en, con dolores en, el, en la panza de, de tanto doblate ...y tanto apretala... ...con dolores mandíbulas de raíz ¿eh? de tantísimo... ...de no poder parar... ...en las mandíbulas o, o en los, los... ...cómo se dirá esto, los, los carrillos... ...si quieres, ¿eh? los papos... ...dolentos los papos de, de tanto risa... ...yo no sé... Ay, no sé cuándo, pero mira, tendría yo ¿eh? ganas de, de, de experimentarlo otra vez Los niños son capaces de, de reír, además, fichaibos la, la intensidad de las emociones que, que los niños pueden, y cuanto más pequeños son más, yo creo que pueden, pueden reír a carcacháis ¿eh? Un instante antes de, de llorar a muy y después volver a reír y, y tener mucho miedo por cualquier cosa acordéis vos del, del miedo cuando ¿eh? eres niños el miedo ya era muy intenso, podías tener miedo de, de cualquier cosa de cualquier cosa que ahora parece la mayor chorrada del mundo ¿eh? yo qué sé, pues yo acuérdome que, que tuve el mío tiempo no sé si hasta qué punto lo tendría la mayoría de los niños Yo, la mayoría de los niños que conociendo algún momento de la su vida tuvieron miedo a los fuegos artificiales ¿eh? cuando eran muy pequeñinos y es normal tener miedo a los fuegos artificiales. Los animales, los perrinos también tienen miedo a los fuegos artificiales. Normal, joder estás viendo una cosa que estalla y, ¿eh? y que produce un, un luces que habitualmente no hay, y es normal tener miedo. ¿eh? Falando de perros. Eh, ...muchos niños también pasan por algún momento... y ...yo curiosamente con lo que me gustan los perros... ...también pasé por el momento del miedo a los perros... ...y acuérdome de ello como de un miedo muy intenso... ¿eh? ...un verdadero terror... ¿eh? ...acuérdame por ejemplo del, del terror que me daba el pitu... ...el pitu de los misgüelos ...sentía verdadero terror con aquel pitu que picaba... ¿eh? ...ya veis ahora puedes pensar en realidad... Tampoco pasa nada, ¿no? Unos picotazos de, de un bicho de esos que ya era pequeño, joder. ¿eh? ¿Qué te puedo hacer? Todo esto un poquillín, pero... ¿eh? Bueno, pues a mí dame verdadero terror aquel, aquel pitu. Acabé dando yo un escobazo y ya conté la, la historia, un día que... el ¿eh? cuadro que quedó el gallinero abierto y salieron todos por ahí, un día que... estaba yo metido en una casa, ¿eh? salgo al pasillo y, y topo el pitu en el pasillo, bajo, bajo el mar. yo de tal terror que tenía, agarré una escoba, pegué un escobazo al pitu, joder, quedó el pitu, el prog, bastante tanto tocado, morrió, morrió pronto, morrió en poco tiempo, ¿Eh? claro, con la hostia que diera. en fin, pero bueno, eso es que prestó mucho de estar con los con pequeños, y, y poder, joder, pues, ¿eh? volver a, volver a recordar como hieren ese es, ¿eh? como ya era esa situación de como ya era esa intensidad emocional ¿eh? que se siente. Estos están encantados tienen unos ganes de unos ganes de, ¿eh? unos ganes de, de, de, de día donde viven, jodido normal, viven de campamento, viven ¿eh? encantados, ¿eh? vaya presta. Sigue sintiendo Radio Cuca, Radio Cucaracha, la Radio Libre viejo. Sigue sintiendo falar al anedónico miserable porque sigue sintiendo anedonia Y esto, este cantarín que sentiste en un momento, que te has acabado de sentir, eh, y era por supuesto de, de ilegales ¿eh? Eh, No sé si estáis últimamente sintiendo así las últimas ediciones, así un poquillín ¿eh? Un poquito, si queréis, inconexes. In ¿eh? Bueno, inconexes in yo siempre este programa. Pero eh, con una regularidad bastante regular. Vamos a decirlo así. ¿eh? Bastante regular. Eh, vengo una semana, otra no vengo. Y que tengo cosas que hacer, hombre. Cosas que hacer que no me dejen venir aquí. El ¿eh? todo estoy muy. Cansado, desanimado, o lo que sea, y, y no vengo a hacer anedonia que sé que me sienta muy bien hacer anedonia están en Radio Cuca, en Radio Cucaracha, ¿eh? que quieren cerrarnos, si nos cierran, pues cerrarán a mí también, porque bueno, la anedonia miserable, seguro, ¿eh? la anedonia miserable deja de existir en el momento que decide desistir a anedonia, anedonia, por supuesto, deja de existir si no existe a Radio Cuca, donde ella va a poder emitirse a anedonia. Eh, más que más que en Radio Cuca, más que en Radio Cucaracha, más que nada Radio aquí perdubió en ningún otro sitio, ¿no? en ningún otro sitio podía, podía estar. Eh, mira como un tiempo en el que me lo decían, ¿no? y mándalo aquí, mándalo a este sitio, que seguro que te lo ponen también. Pero yo decía, no, pero es que Anedonia eh, nada más puede salir en Radio Cuca. No tiene sentido eh, que esto salga en ningún otro sitio que no sea es ¿Eh? que no sé ya en Radio Cuca, la verdad, oye, yo, yo lo que hay, chavolín, no sé lo que hay, no, no puede ser, no puede ser, ¿eh? Estos salen nada más en Radio Cuca y si no, pues no sal, si no, pues no sal. Que los que teáis de sentir estos últimos programas irregulares, veréis que hay ya bastante tiempo, no sé cuántos programas, hay tres o cuatro programas que nada más pongo cantares de ilegales, Este programa no es muy de poner música, eh, ya veis, pongo un, dos o tres cancioninas nada más. ¿eh? Bueno, por supuesto la primera no de la gales eh, eh, y, de, y, de, y de un friki que eh, que decidió tocar con un piano y cantar lo que lo que Alan Moore ¿eh? espelló en el al, al escribir los maravillosos cómic de Vendetta. ¿eh? Después, vale, sí, salió una banda sonora de esa. Película asquerosa que hicieron y que pusieron el mismo nombre, aunque en realidad no se parece nada Bueno, sí, vale, pusieron ahí, pero bueno, Disneys ¿eh? Cabaret eh, En este caso, eh, la que yo pongo, bien firmada por un tal David Lloyd, me parece ¿eh? David Lloyd, sí, creo que sí Bueno, no sé, no estoy seguro ahora mismo, ni me voy a mirar, coño y sí que es verdad que para cerrar ya hay mucho tiempo que pongo siempre la de ¿eh? que no te collan de death con dos porque yo como os deseo yo que no nos cojan ¿eh? que no cojan a nadie ¿eh? que no cojan a la cuca a ver si hay manera que no nos collan tampoco nosotros eh, de, pero bueno aparte de, de la de inicio la de fin que son siempre la misma pues por el medio es lo poner una dos ¿eh? un par de ellas, a lo mejor por, por programa Y yo pues digo donde hay unas manes, donde hay unas ediciones, por un motivo que se ya estoy poniendo nada más a, a ilegales. ¿eh? Eh, ilegales yo una, una banda que por algún motivo tuvo siempre, ¿eh? tuvo siempre entre los mis, mis favoritos. Digo por algún motivo, porque a ver, nunca a lo mejor dice, pues son. la mi banda favorita, o si lo dicen, pero nunca con la intensidad de que a lo mejor dicen alguna vez vaca vaya como emolent, yo que sé, desorden público pero yo una cosa diferente, luego al final, sí, mucho rollo pero resulta que ilegales, gustenme más gustenme más porque siempre vuelvo a ellos o a lo mejor digo, vaca vaya como buenos que son escorbutos, son increíbles escorbutos sí, pero no sé, pero ilegales y, y no sé exactamente por qué porque porque por ejemplo la temática la que suelen cantar los legales no me gusta mucho con la con las mi manera de ser no sé si me me explico pero por ejemplo pues yo qué sé yo no soy precisamente muy violento que digamos no somos bien bastante pacífico Bueno, pues, las letras ilegales muchas veces tienen a la violencia, ¿eh? Y es verdad que yo tuve un tiempo en mi vida en que a lo mejor si era un poco más, pero aunque fueron un poco más, yo creo que nunca fui nunca fui violento, ¿eh? Falé mucho de, del sexo, de, ¿eh? de las mujeres, tal. Tampoco fui yo nunca, sí, especialmente... ¿eh? Soy sí, para pa el tema de... ¿eh? Nunca, oye, yo no sé hasta qué punto... Se, se da un poquitín sexual, ¿no? nunca puse yo así mucho ¿eh? mucho interés hombre si pongo interés claro que pongo interés no sé pues, usted las mujeres pero yo observo la medida en la que ¿eh? en la que comentan el su interés otras personas y veo cómo actúen y pues, pues va a ser que yo no, no soy como ellos ¿eh? Estoy mucho mucho por debajo ...hombre, eh, por baixo de lo que cuenta el, el Jorge Martínez de Legales... ...en Los rantarinos, ...vamos, no veas, eh... ...muy por baixo... ...fala mucho de, del alcohol... ...nunca fui yo tampoco excesivamente aficionado al alcohol... ...eh, sí, bueno, pues todos los, los mismos momentos de mocedad... Eh, en que a lo mejor chumes un poco más de la cuenta... ...pero bueno, pues, no sé, como ritos de paso... ...lo mejor que, que hay que pasar... valga la, la redundancia no lo sé, no lo sé, a lo mejor, a lo mejor son do, todas, esas cosas, todas esas cosas pero curiosamente lo llevo digo no no sigo yo siendo asina ¿eh? nunca tuve yo riesgo de, de ser internado en un reformatorio los ilegales hablan mucho de, de reformatorios no sé, mínimamente este cantar que vos puse que me parece maravilloso, precioso ¿eh? gustame mucho este, este que me puse y de que llegue de lo que fuera un rapaz que dice que tiene la polla muy larga y, y que quiere meterla con engañifes a, a una mocina ¿eh? una mocina y no se cintura bueno, no sé, so. yo pienso que no llegue muy propio de mí ¿eh? pero bueno, por embargo, ilegales, présteme la de dios de hecho hoy iba a hacer un especial ilegales y luego acordéme que digo yo me cae eso pues que yo lo hice y efectivamente resulta que pues me a buscar entre entre la, la, la lista de los postcas que tengo cargados, en, guardados en en archive.org y resulta que sí efectivamente en, en Xineru del año 2010 pues muy bien acompañado por, por, por mi amigo el trovador y el pistol de Y parece que también estaba el, el, el negro de la hora, pero no estoy seguro del todo. Pero bueno, en todo caso, muy bien acompañado, eh, hicimos un especial ilegal. Yo os digo, inevitable, inevitable repetirse. Eh, entonces, bueno, en este caso tampoco voy a hacer un especial ilegales ni mucho menos. Pero sí que mm, relacionado un poquillín con lo que os contaba en antes, de, de las cosas guapas que me emocionaron mientras la semana. Pues bueno, fíjate una cosa muy sencillina, ¿eh? que no me han engullado y que prestóme por la vida, que fue comprar una entrada para un concierto, ¿eh? un concierto que, que van a dar los ilegales el día 15 de, de septiembre, unas fiestas dentro de las fiestas de San Mateo, un concierto de pago, yo no pago por los conciertos, ¿Eh? Hay mucho que no pago por ir a un concierto. Bueno, eh, si, miento, pagué ahí poco por ver a, a los Intolerance. contéoslo aquel día, lo que eh, el día, los ganes que tenía de ver a Intolerance, sí que compré la entrada para ver a los Intolerance. Bueno, y miento más porque también habrá tres años comprar la entrada para ver a, a los Potato, ¿eh? Pero bueno, en aquel caso ya era el aniversario de la radio. O sea que aunque no me hubieran gustado los potatos, que sí, que todo lo contrario, disfruten el concierto de una manera increíble. ¿eh? pasé pues hora y pico bailando, oh, disfrutando, cantando todos los, todos los cantares y los todos, pues todo por la vida. Bueno, pero sí que pagué. hubiera pagado igual porque ya era el cumpleaños de Radio Cuca y bueno, pues lo ¿eh? aunque no me gustara. Eh, en el caso de Intoleras, no, Intolerance. oh, oh. ...dios mío, que, que disfrute ver en Tóleas... ...pero en el momento que, que supe que, que los ilegales... iban a tocar en San Mateo... ...no sé, yo como que volvieron otra vez a mí... ...nunca marcharon, nunca marcharon, pero volvieron... ...y volvieron con una intensidad tremenda... pusimos otra vez a, a sentir todos los esos discos... ¿eh? ...eso es lo mejor que tenían, menos... ...tenían los sentidos todos, pero yo que sé... Pues el apóstol de la lujuria o el, el corazón es un animal extraño. ¿eh? Eh, tenían los menos. Es ese, si la muerte de viene de frente, me pongo de lado. Y este último que sacaron de, de la vida es fuego. ¿eh? Que es curioso lo de la vida es fuego, porque la primera vez que lo sentí, decepcionóme. me muchísimo. Y después, oye, pues volví a sentirlo más veces y tal. Y... No tiene ningún himno, no tiene ninguna de estas de, de ilegales que dices tu madre, y esto va a quedar aquí, ¿eh? aquí para siempre. Yo qué sé, pues ¿eh? en el corazón es un hombre el extraño, pues el tema que da no me, yo qué queréis que os diga, para mí de los de los míticos ya, de, de los ilegales para siempre, por ejemplo, ¿eh? y bueno, los primeros discos ya no te digo nada, ¿eh? todo es prácticamente, todo es prácticamente. ¿eh? Bueno, pues desde el caso, oye, que sentíles, estoy siendo no estoy, es, que es una verdadera maravilla y tenía muchas ganas de, de, de ver ese concierto. Y aunque yo no pago, ya os digo, por conciertos, ni voy a grandes conciertos, pues sí voy a, pagué por tirar este concierto y va a ser grande, y voy a ir, <coughs> y, y creo, cuido que voy de solo, no me, me da igual, me da exactamente igual, yo fue con muchas cosas solo. ¿eh? Normalmente ya sabéis, tal tengo ese dilema entre hacerles cosas solo o no hacerles, porque no conozo a y que te esté interesado en hacerles conmigo. Fui a verlle solo a de solo en público cuando fui a Alantrones a a Torre la Vega, Fui yo solo y metíme 200 km para allá, por lo menos, y otros tantos para acá en una noche, pues igual, he encantado, pasarlo muy bien, pasarlo muy bien. voy a ir yo solo a ver a los ilegales y voy a pasarlo de puta madre sélo perfectamente sé que voy a disfrutar enormemente ¿eh? ya vos contaré ya os contaré la, la intensidad ¿eh? con la que con la que lo conseguí o, o no lo conseguí ¿eh? no nah, pero estoy seguro de que sí porque pues también por la vida eh, llevo nomás digo, la, curiosamente, pese digo curiosamente que llevo un, un grupo que está dentro de de los más favoritos, desde de que yo tenía 12 ñinos, los ¿eh? ñinos, ya llovió, entonces, eh, pese a eso, vi los nada más en directo, creo que fueron cuatro veces, ¿eh? estabas sola la quinta, poques, ¿no?, poques para pa tantísimos años, debiera tenerlos visto mucho más, no pues ya lleva pasé muchos años que, bueno, cuando yo era más niño, cuadro que, que en un... que nunca pude nunca me he encontrado poder verlos después tuvieron unos cuantos años sin sin tocar por estudies y de hecho bueno pues conseguí verlos la primera vez que conseguí verlos la semana negra en Shishón se lo conté en el especiales de la gala joder que voy a hacer no no no evitarlo no evitar contarlo otra vez porque porque yo joder interesante interesante interesante para mí no sé para vosotros será pero para mí sí Consegué velos na Semana Negra, en Xixón. Habrá, que se yo, 12 12 años, o 13, o por ahí. Debió ser más o menos en el... Sí, por ahí, habrá como 12 años más o menos. Prestaban la vida, estaba allí con una serie de amigos. Un saludo pa Nor, pa Fendro, pa Vigy. ¿Eh? que también, que también allí conmigo viendo a, a los ilegales y después tardan mucho tiempo me los volví a velos en el de 2002 en ¿eh? 2002 y no, 2002 o 2012 cuando fue cuando sacaron el disco y de el... en 2002? No, entonces ¿cómo fue? Lo otro... sí, era eso, brazos vale, sí no, que estaba yo, yo liándome eso, volví a velos en no, coño, en 2002, no, joder, tiene que hacer mucho más, vamos a ver, déjeme eh. 3 no pues pues coño cómo puede ser bueno no sé cuándo los vi, vi los, una vez hay muchos años, joder yo que sé no, ahora habrá, habrá más bien 20 ahora más bien 20 añinos que los vi aquella vez no sé, joder, miráis que hago el todo en internet, miráis a ver, ilegales, semana negra, cuando toco los ilegales en la semana negra, ala, venga, este año pues este año fue cuando los vio la anatómica coño Luego vieron otra vez en, el, en el so, una grabación de SODOPLE CD, DVD, eh, si de el día que cumplimos 20 años, eh, que, si me, que si no me equivoco si digo que fue en 2002, volví a ver a los ilegales eh, en 2002, eh, ese mismo año, no sé si el mismo año siguiente, cuando ya salió el disco grabado, Eh, prelu, cosa rarísima a mí porque yo prácticamente no nun, compro nunca ningún disco con prelu eh, ese disco con prelu y, y con la, con la, con la al también solamente una entrada para ir a ver un, un concierto de, de lejales en, en una sala de conciertos de aquí du Vieux, eh, un concierto que por cierto bueno prestóme, prestóme a ver y de algo prestóme por la vida pero prestó un poco menos porque tocaron exactamente los mismos que, que en el disco y que joder pues ya les viera poco tiempo antes no y después vi los hay no sé cuántos años cabra cuatro o cinco años que dijeron ¿Ah, no? Nos apartamos, ilegales ya no vuelve nunca, el último concierto no hubo. ¿eh? Y, y acuérdame cuando estaba viendo a los que estaba yo con pena, joder, por eso de que ya era el, el cabero concierto de los ilegales. Y, y ya me decía un, un amigo, el, un amigo que fue el programa que también, a Navasico, ¿qué va a ser este el último? Y se juntaron otra vez. Y efectivamente, se ¿Mm? juntaron, se juntaron una vez, una vez más, una vez más. Y ya que están. Dando caña, ¿eh? los ilegales, y luego cuando los vi más, ah, no, ya no los voy a ver, porque supuestamente se paran, ¿sí? voy velos ahora, ¿eh? que van a, ah, voy velos ahora, que van a volver, bueno, voy velos ahora, o sea, que el 15 de septiembre ¿eh? todavía pueden pasar tantísimas cosas. Bueno, seguís sintiendo Radio Cuca, seguís sintiendo Anedonia. Eh, señales horarias que dicen que son las eh, 11 de la noche. 11 de la noche ya. Eh, podéis decir, ah, no pasa nada, el anedónico siempre tira un malo y pico. Eh, señales dos. Eh, eh, pero, vaya, pero venga, también dicho que está estos días haciendo una serie de cosas que tienen un poco cascado. Sí, es verdad. Y, y, y, para arriba no traigo la bicicleta. O sea, que voy a echar un pedacín y llegar a casa, pero da igual, joder, estás tan bien aquí, eh, en vos paez, Es ¿eh? eso lo acordamos de una vez, no sé cuál conciertos ilegales, eh, decía eso de, bueno, ya está acabándose esto y tal, de que haga la puta, pero estamos sonando de puta madre, estamos pasándolo como Dios, seguimos, y seguir siguió el concierto un tiempo más, ¿eh? tremendo, tremendo, tremendo eso, eh. y bueno nosotros también vamos a seguir con el con el nuestro programa con la temática que tenía esta noche Anedonia eh, supuestamente esta noche está contándoles cosas buenas y vales emocionalmente que me que me pasaron esta esta semana con aquella cosa bueno por pues la mejor de todas fue la de la de los nenos la de poder estar otra vez con con nenos y, y Sin volver a experimentar eh, a ver esa ilusión esa alegría eh, que tienen ellos eh, bueno pues a la vuelta de ese mismo viaje tocó esa un poquillo eh, no en negativo pero bueno o sea, de decir joder pues soy un poquillo imperceptible no a mi idea que a mi idea que pasa eso ¿eh? que soy un poquillo imperceptible No, nah, pero eso tampoco es tampoco es malo, es malo bueno, eso eso es un especie de malo y otras especie de bueno, es eh? imperceptible, pasar pues desapercibido, puede ser puede ser de los puede ser los dos polos. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Pues, ah, bueno, espera, eh, sí que me pasó una cosa muy muy rara esta semana y eh, no sé, eh, de un poquillos de de mal cuerpo. y es que, bueno, pues cuadro que, que el otro día fui en una entrevista de trabajo, como tantas veces, ¿eh? ya ves que eh, yo cuento muchas veces historias de entrevistas de trabajo, básicamente porque yo cuido que estoy siempre buscando trabajo. Yo creo que rara, rara temporada fue la que la que no busqué trabajo, ¿eh? incluso estaba trabajando, porque estoy trabajando en algo casi siempre, ¿eh? casi en, Más horas menos, eh, más a gusto, menos, pero pero siempre estoy trabajando porque yo, como que, como que caso de estar haciendo siempre lo mismo. ¿eh? Eh, bueno, hubo veces que no, de estar, oye, de decir, joder, pues esta vez digo lo que realmente yo quiero hacer. ¿eh? Y, y incluso esas, esas veces eh, parecía que también llegaba un punto en el que, eh, que ya me apetecía hacer otra cosa. ¿eh? Bueno, de todas maneras siempre tuve la desgracia de que, oye, ¿eh? pues que tenían fecha de fecha de fin, fecha ¿eh? fecha de fin que no llegan para no, no para no pa seguir. ¿eh? También tuve la fortuna de que no fue una cosa bruta como cuando lleves unos o cuantos años en un sitio. Y te dicen, ah, acabó, que esto que quebró, que hay que echarte, que ya recortes lo de mi madre Bueno, nunca eso tampoco nunca me pasó porque nunca tuve mucho tiempo en un, en un mismo sitio ¿eh? Eh, Bueno, yo os digo, nada, ¿no? pues fui, fui a una entrevista ¿eh? Una entrevista que de mano me dio un poquillín de, de mal rollo Por una cosa, hicieron ¿eh? una entrevista y dos, una, una pareja y tal Que, no, no, pues muy agradables, y, ¿no? muy muy agradables, la verdad que Oye, pues muy bajos, falando y tal, no sé qué, pero me dio un mal rollo una cosa que que ya me pasó más veces, porque ya ya pues digo, como fui a, a docenas, yo no sé cuántas entrevistas de, de trabajo tendré, tendré ido ya en la vida, pero, pero unos cuantos docenas de yo que sí, ¿eh? de goteo que sí, teniendo en cuenta que tuve más de una docena de, de trabajos, ¿eh? pues oye. Pues más veces fueron las que me dijeron que no, que las que me dijeron que sí. Obviamente, es lo sea que fui a más a más entrevistas eh, eh, que, que trabajo estuve. Eh. Eh, bueno, pues la cuestión de que eh, yo hay una cosa que ya aprendí en las entrevistas de trabajo. Que que a una entrevista de trabajo y eh, bueno pues hay una relación, y una situación comercial. Eh. Digamos que... En una entrevista de trabajo tú estás para venderte, ¿eh? para decir soy mejor que los demás, coyeime a mí que sé hacer esto, sé hacer lo otro, ¿eh? pero hay en algunas ocasiones, poques pero ailes y dan mala espina. Por lo menos a mí danme mala espina. En aquella la empresa, la que se está vendiendo a ti. Está diciendo, no, mira, porque hacemos esto y hacemoslo y muy bien y no sé qué y, y va a estar muy a gusto porque vas a poder hacer esto y lo otro y Yo no sé, yo en las situaciones esas A lo mejor yo también que soy yo desconfiado y no tenía por qué Pero da un poco de mal rollo cuando llegue el, el trabajo que quiere venderse a ti Y no tú al, al, al trabajo, ¿eh? Eh, la empresa vende, se te, como que yo lo mejor, trabajar con ellos y, y, y no y es tú el que se está vendiendo a los empresarios eso da un poco de mal rollo eh, en este caso, en buena medida pasaba eso, eh, Dame la sensación de que estaba vendiéndome que aquel sitio ya era muy bueno cosa que no dudo porque la verdad que lo que tuve ocasión de ver y que efectivamente ya era un sitio que tenía muy buena pinta Eh, pero eso estar vendiéndose de esa manera mmm, de un poco ya de, de mal rollo entonces yo ya salí de allí un poquito escamado un poquito más porque también por otro lado decía joder es anedónico pero mira a ver que tampoco hay, eh, eh tampoco y para pa, fiate siempre de los dos instintos eh, como si te tuvieran llevado eh, conducido bien por la vida menuda cantidad de pifias que cometiste eh. bueno pues eso Y, y nada, bueno, el día siguiente llamóme, y bueno, ese mismo día ella decía, bueno, pues a mí este ya me parece bien, ¿eh?, decían la moza, y de, fue hermoso que decía, decía, no, no, bueno, espera, que te, tienes que ver a más gente, y ah, bueno, sí, vale, bueno, yo te llamo igual, y, vale, vale. y bueno, sí, el día siguiente llamóme, me dice nada, mándote un, una pequeña prueba para que fegas así un, resumen de un tema, me mandes una cosa escrita y tal, y, pero bueno no obstante, está seleccionado bueno bueno vale, pero voy a mandar el el, el tema este, ¿no? Eh, sí, bueno eh, bueno y mandé mandé el tema eh, por correo electrónico al de siguiente contestóme bueno, pues sí, hay muchas cosas de las que hablar sobre ese tema o sea que estaba eh, bueno, estaba conforme estaba conforme al 100% de hecho no debe estar muy conforme, porque díxume, hay muchas cosas de las que hablar ¿eh? o sea, no obstante veo que te esforzaste digo, bueno, pues es bien, oye eh, como, se di, como se dice eso, eh, atenuadores en la asertividad, cuando se entrena en la asertividad eh, bueno, pues eh, se explica a la gente que bueno, ye, cuando vas a hacer una crítica y bueno, combinarla con un elogio, por ejemplo, en este caso Eh, hay muchas cosas de las que he falado. hay muchas cuestiones que seguramente no son como yo quería, pero de todas maneras es, vi que te esforzaste. Vale, eh, Vámonos mañana a las 12. Entonces yo contesté: ¿eh? Eh, que mañana no voy a poder porque tengo otra entrevista ¿eh? y cosa que llega verdad. perder. Eh, tengo otra entrevista y bueno, pues tengo que ver, a ver que. Oye, pues alguien más ha fallado para mí, nos vale, joder, cuando estás buscando trabajo, me hago con las majas, ¿cómo se puso? Increíble. oye una falta de, de respeto y no sé qué y tal eh, bueno pues eh, acuérdome que yo volví a contestar y, en plan educado digo oye yo entiendo que lo mejor por suponer un, una molestia pero pues, date cuenta también de que oye tengo que tengo que tomar una decisión importante y entonces oye pues tengo que escuchar a todos bueno bueno la, la siguiente ya fue de este es que digo yo madre de dios Está como una puta cabra, está como una chota esta persona, en un, a ver, en antes que hablábamos de inestabilidad, estabilidad emocional, me, me parece que ya inestable, pero al, al extremo, entonces bueno, como que ya da exactamente igual lo que me dijeron en el otro sitio y no. Como por fortuna no tengo yo necesidad de trabajar, y además que ya sabes que soy yo un poco reacio al trabajo, muy convencido tengo yo que estar o mucha necesidad tengo que tener en ese momento eh, para pa ponerme a, a trabajar. Por fortuna en este momento no tengo mucha necesidad, por fortuna de momento, eh, esperando que me salga otra cosa. Eh, motivación, tengo más motivación para otras cosas que son hasta cierto punto incompatibles con el trabajo asalariado y entonces es como que oye, pues ¿eh? como que paso ¿viste? y eso fue si aquí es lo más raro ¿eh? no sé si negativo emocionalmente o un poco sí porque da un poco de mal rollo no a mí por lo menos deme bastante mal rollo esto de saber que haya personas por ahí que me tengan manía Eh, así que por, tengo yo claro que esta moza eh, vamos tiene ahora mismo una manía que no me ponen ver sí si, si más o menos puedo yo eh, traducir los os, los, os, los os comentarios en el correo electrónico a las o personales emociones que te has ahora mismo a ver, espero que Creo que el currículum que mandé no tenía no tenía semilla. Si tiene tie semilla estará estudiándola bien o estará clavando y pinchos o alfileres o la de mi madre. Pero bueno, en fin, yo os digo, eso, a mí se da bastante mal rollo porque pienso, joder, que haya gente por ahí que me tenga algún tipo de zuna, de inquina. ¿eh? No me gusta. Pásame mucho, pásame mucho en enterarme a posteriori ¿eh? de que personas a las que yo no oficia absolutamente nada, ¿eh? ...nada malo... Eh, ...pues que me tienen manía... ...ya me ha pasado varias veces... ...a veces por... Por, bueno, ...por motivos en los que yo... ...no tengo influencia ninguna... ...a veces por malinterpretar... ...de algunas cosas que... ...que sí que yo tengo fechas... ¿eh? ...pero bueno pues... ...joder... ...yo entro mal después... ...y qué queréis que os diga... ...pues a mí dame bastante mal rollo... ¿eh? ...yo que estoy intentando... ...joder pues no sé... Eh, ser, ahí sí que me gustaría ser imperceptible Bueno, imperceptible no Sí que me gustaría que, que gente me, me quisiera no pero y bueno y hay mucha gente que me quiere Tengo por fortuna eh, unos cuantos amigos ¿eh? Que sé yo que me aprecien de verdad eh, Pero también me gustaría ser un poco imperceptible Para pa el desprecio de, de las personas ¿eh? Yo bueno ser imperceptible para... para evitar ese desprecio. Cuando más te expones, cuando más te expones, cuando más te conoc, claro, date pues cuenta, la gente famoso, cuánta gente hay por ahí que yo estoy manía a los famosos, o a unos famosos y otros no, aunque no los conozcan de nada, aunque nunca tuviera trato con una determinada persona, pues esa persona los odia y supongo que si tuvieras alguna vez la oportunidad de hacer algo malo no fadrían, o peor todavía bueno, peor o, o no, pero bueno, si tuvieron la oportunidad de hacer de algo bueno, no lo fadrían. ¿eh? Yo ahora, por ejemplo, sé que si de esa mujer, de alguna vez, por lo que fuera, ¿eh? porque escaso les escaso le danse, el mundo y un pañuelo, el mundo y un pañuelo, de hecho bueno, pues un, el, el rapaz ¿eh? Al que, que me estaba haciendo la entrevista de, de trabajo, pues resulta que ya lo conocía, El mundo y un bañuelo, pues con consciente de un lado del otro, pues si algún día vuelvo a topar con esa moza y tiene que hacer algo bueno por mí, estoy casi seguro de que no lo va a hacer, eh, de que no lo va a hacer. No sé, a mí eso que queréis que vos diga, no me gusta, eh, no me gusta. Todos hasta cierto punto, no sé si val más ser imperceptible que nadie sepa de ti, de la tu existencia, porque entonces nadie te Eh, nadie te despreciará también es verdad que entonces nadie nunca querrá y eso va, eh, me gusta me que me quieran ¿eh? y así soy, soy muy muy eh, muy egoísta por esto por gustarme que me quieran a joder no será para tanto no digo yo bah. Bueno, colegas, eh, cuando suena esto ya sabéis por qué llegué y yeah, yeah, por cabo. Ya lo sé, el programa está yeah, siendo, eh, siendo cortín. Eh, siento mucho, me siento mucho, pero yeah, que, Oye, Siento mucho por los que tengáis mucha ganas de sentir anedonia, pero yeah, que oye, pues ando, ando liado, ¿vale? Mañana madrugo para variar. <risa> Venga, un saludín a toda la gente que tuvo perequí, un saludín a la gente que siente esto un diferido.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 ¡Que no te cojan! ¡Que no te cojan! ¡Que no te cojan! ¡Que no te Eres un canijo pero sabes que aquí a la vida Das goberla Y que estás padeciendo una náusea constante De tragarte siempre los mismos frutes Sin girar, sin parar Encima de un pedrusco que ha dado ya Demasiadas vueltas, demasiadas veces En el mismo sitio, y sobre el mismo eje Y ya... Lo has comprobado. A cada tropiezo le sigue un palo. Nada sirve para nada. El príncipe nunca se convierte en rana. Y una y otra vez se pone en marcha la misma manivela que mueve el engranaje. Retrocede en estaciones de lunes a viernes. Domingo es festivo. ¿Tal tiempo que te queda para verlas venir? A intentar discernir entre tanta morra ya que ya les vale de cuentos chinos y embudos oficiales. Punto final y mucho cuidadito. Conocer, recordar quién fuera el del fin del cielo.